La verdad que esta es una... Eh, surge de esta, esta propuesta de una charla abierta a la comunidad a raíz de la necesidad que hemos captado con, con los alumnos y la profesora del curso de cocina libre de gluten de eh, conocer o, o ampliar eh, las herramientas que por ahí pueden tener la comunidad en cuanto a, a, a la cocina sin libre eh, libre de TAC, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, los alumnos, que que son en este caso son ocho eh, con la instructora, eh, ¿por qué son tan pocos? Porque tuvieron que ir complementando distintos trayectos dentro de la institución, tiene que ser haber hecho el curso de cocinero, y a partir de ahí les habilitaba poder eh, hacer cocina libre de gruta. Entonces, el ingreso estaba restringido a esas eh, referenciales que tenemos, Entonces no podía ingresar cualquier eh, persona a hacer el curso. Entonces, bueno, en función de eso es que eh, promovimos esta esta iniciativa de una charla abierta a la comunidad, donde se hable un poco de la manipulación y los cuidados que tiene que tener en eh, la, la, la cocina aquellas personas que, que manipulan alimentos para libre de TAC. Y, eh, un, y sobre todo contar la experiencia de los alumnos cómo lo vieron y cómo estuvieron y demás, que puedan mostrar algún producto, que es alguna elaboración que hicieron. Eh, y eh, lo, lo, lo más, digamos, eh, lo que más vamos a, a fomentar es la posibilidad de que se lleven un recetario eh, virtual a través de, de, del correo electrónico, que le podamos acercar eh, a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp un recetario con las recetas que trabajaron en el curso como para eh, ampliar un poquito el conocimiento de cada una de las personas que que bueno que que padecen estas enfermedades y que bueno que no pueden eh, y que no pueden a ver y a veces está muy restringido el conocimiento en cuanto a qué pueden consumir o no pueden consumir. Bien, importante también lo que vos decís, que es abierto a toda la comunidad, no solamente a aquellas personas que conocen a alguien celíaco o que son celíacas, sino eh, a toda la comunidad, libre y gratuito. Sí, sí, sí, sí, es libre y gratuito. Es abierto a la comunidad y, bueno, los esperamos entonces el día jueves 19 eh, de octubre a las 16 horas en el SIC acá en Patagones, en el en el salón más amplio, porque tenemos la verdad que tenemos una muy buena respuesta eh, en las inscripciones que tenemos a través del formulario, que bueno, le vamos a pedir que nos por favor lo compartan. Así, eh, ahí registramos los datos de, de quienes son los que asisten y los correos electrónicos para después con, y acceder al recetario.